hoy, desde hace algunas semanas teníamos algunos mensajes de oyentes que nos preguntaban acerca de los días de, de cobro de diferentes eh, programas en el caso de la asignación o consultas directamente o algunos reclamos en torno a desfasajes en los días, en los depósitos. Es por eso que ...estamos en comunicación telefónica con Mónica Ortega... ...que es la titular del organismo de ANSES en nuestra ciudad... ...que te agradecemos Mónica, muy buenos días... ...te saludamos de todo el equipo del Aguacero. Muy buen día, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, sabemos que es una mañana complicada. Sí, eh, han sido estas mañanas complicadas... ...pero igual vamos a, a charlar unos minutitos... ...para contar, contarte más o menos eh, lo que está pasando en ANSES con la implementación de este nuevo sistema que tenemos, CUNA, uh -huh. que, ha, que ha traído aparejado algu algunas situaciones puntuales de reclamos. Uh -huh. Esto que vos hacías referencia. Este, históricamente, eh, asignaciones familiares y asignaciones universales se liquidaban eh, por separado. Uh -huh. Este nuevo sistema CUNA eh, viene a liquidar las asignaciones de manera conjunta se puso en funcionamiento en el mes de agosto y nos trajo algunos errores, como por ejemplo, eh, cambios en los cronogramas de pago o cambios en las bocas de pago. De pronto se cobraba en un lugar y apareció en el sistema que se cobraba en otro. Claro. Por los cruces de, de información de cada familia. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, cada familia está compuesta de manera heterogénea. Hay algunas mamás que cobran, por ejemplo, asignación familiar por hijo, porque el papá tiene relación de dependencia y también por otros hijos que son de distinto papá cobran asignación universal. Al unificarse el sistema, ese cruce hizo que cobrara la, las dos asignaciones en un mismo banco, que antes a Bien. lo mejor lo hacía en distintas entidades. Eh, los reclamos que ustedes han tenido han sido con respecto a estos temas, asignaciones universales y asignaciones familiares. Sí, sí. Eh, ¿Cómo era entonces el sistema? Antes, todo lo que eran beneficiarios de diferentes programas, cada programa tenía su sistema un de liquidación. Sistema li claro, un sistema liquidador. Bien. Asignaciones familiares se liquidaba por un lado y asignaciones eh, universales por otro. Lo que vino a hacer este nuevo sistema es unificar esa manera de liquidar y poner al pago. Eh, pero lo que tenemos que dejarle claro a, a, a tu audiencia y a todos los beneficiarios es que no se ha producido el corte de ningún beneficio, eh, no se va a producir tampoco la baja de ningún beneficio, sino que nuestro sistema cruzó uh -huh. un montón de información sobre cada uno de los beneficiarios y eh, puso al pago eh, las asignaciones, a lo mejor en el mes de agosto, en un diferente cronograma. Eh, casi siempre el cronograma arrancaba a partir del 5%, ...y ahora se trasladó a partir del 12... ...según eh, la terminación del documento. Bien. ¿Ningún tipo de disminución tampoco de montos... ...nada de esto, esas cosas que empezaron, digamos... A, ...a circular a partir de estos desajustes? No. Lo que sucedía en algunos casos... ...es que, por ejemplo... Eh, ...asignación por hijo discapacitado... Eh, ...se cobraba junto con la pensión. Sí. Y ahora el sistema lo que hizo fue separarlos, cobras, la pensión, el beneficio de pensión, por un lado, el monto neto de la pensión, y por otro lado, la asignación por hijo discapacitado. Bien. Por eso es que algunos beneficiarios encontraron con que veían una disminución en la pensión, porque a lo mejor, eh, puesto así como un ejemplo, eh, percibían totalmente 12.000 pesos, y después van y ven que le falta 7.000. Eh, claro. Porque la asignación por discapacidad la cobraron por afuera. Claro. Pero en casi todos los casos se han podido resolver a través de reclamos. Cuando se nota algún tipo de irregularidad o que no tiene hecho el depósito eh, en el banco que frecuentemente cobraba, se pueden presentar aquí en la oficina y se les hace el reclamo y se reactiva... Eh, ...rápidamente el beneficio. ¿Recomendamos que se acerquen a hacer el reclamo o eso se va a regularizar de forma automática? ¿En algún momento de, del transcurso del mes o...? Esto eh, ya se regularizó, porque el, la mayor cantidad de problemas los tuvimos en el mes de agosto... ...cuando se puso en funcionamiento el sistema. Bien. Ahora en septiembre estamos teniendo menos reclamos, pero por ahí pueden aparecer errores todavía... Así que, si, ya te digo, si se, se presenta en la entidad bancaria no tiene hecho el depósito o alguna situación de disminución como, como me planteabas, sí, tienen que venir a la, a la UDAI para que, para que lo podamos ver en, en el contexto con el sistema qué fue lo que, lo que pasó. Perfecto. Bueno, aclarado también esta situación, ¿tiene que ver entonces con la implementación de este... De este, de este nuevo, nuevo sistema este liquidador, nuevo sistema. sí. Sí, sí, que no es... Un, un plan distinto, porque también hubo mucha confusión con eso al principio porque la gente creía que cuna era otro tipo de plan porque les, em, em, les empezó a aparecer en los, en los recibos de cobro. Sí. Eh, antes decía Asignación Universal, ahora les decía cuna. Entonces eh, mucha gente venía y decía cobré eh, Asignación Universal pero no cobré cuna o cobré cuna y no cobré Asignación Universal. CUNA es un sistema liquidador de, de ANSES. Liquida y pone al pago las asignaciones familiares y asignaciones universales. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Bien. Y han surgido ciertos este, errores en el sistema, pero fue eh, durante el mes de agosto. Bien. Este mes de septiembre ya se han, se han depurado la mayoría, así que te diría que estamos con menos afluencia de público, muy, muy pocos casos puntuales, pero ya... Cualquiera que aparezca, eh, tienen que venir y hacer el, el reclamo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, digamos, el, el, el reclamo más, eh, más generalizado, digamos, sobre todo en el, ya en el mes de septiembre donde mermó un poco? El cambio de, del cambio de boca de pago, sí. porque pues, cobraban en una entidad y se disparó a otra. Eh, la falta de presentación de libreta, por ejemplo, en el caso de las asignaciones universales, como que no se había cumplimentado ese requisito de, de, de la presentación de la cuestión sanitaria y educacional. Uh -huh. eh, cuando existen eh, en una familia tipo, eh, una persona que cobra asignación universal y, as y asignación familiar, eh, porque los papás eh, tienen distinto régimen, ahí también al, al cruzarse, puede que le haya pagado en el banco que cobraba las Asignaciones Familiares o el que cobraba la Asignación Universal. Y como tenían distintas fechas antes, sí. y ahora se unificó, a lo mejor cobraron todo junto con, en la fecha que tenían para Asignación Universal y no en la que tenían de, de familiar. Eh, básicamente lo, los, los, los reclamos que más aparecieron fueron esos. Perfecto. Bueno, Mónica, te agradecemos estos minutitos para aclarar esta situación y, y poder llevar esta información también a, a aquellos que han tenido algún que otro inconveniente. Sí, sí, sí. Llevar tranquilidad de que de, bajo ningún punto de vista se van a suspender este, los beneficios, ni mucho menos, sino que han surgido alguna, algunas situaciones por el cambio este de este sistema. Y a disposición en, en lo que necesiten en, por cualquier consulta. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Mónica Ortega entonces titular de ANSES San Pedro, aclarando esta situación debido a la implementación eh, de un nuevo sistema que unifica las liquidaciones de todos los programas y de todos los beneficios que administra el ANSES. Así que, eh, ya... Reiteramos, cualquier tipo de inconveniente se acercan a las oficinas de ANSES para realizar el reclamo. La situación, en la palabra de la titular del organismo, es que eh, hay que llevar...